Nuestro aniversario no está en el calendario Porque de matrimonio no se habla entre los dos Distinto es tu apellido, pero hemos coincidido Pues es amor el nombre de los dos Amor nunca fechado En un papel timbrado Pregunto cada día Y tú respondes siempre sí Pues nuestro aniversario Es todo el calendario Lleno de fiestas siempre para mí A nuestro matrimonio millones de invitados que actúan de testigos todos los enamorados no nos juramos nada porque no existe un dueño con un contrato no se liga un sueño Te estoy agradecido de nuestra libertad La libertad di amarti sin sentirme obbligato Mi rosa sin espina, mi sed che non termina Mujer, amante, amiga, nina mia Y agradecido de nuestra libertad, la libertà di amarte sin sentirme obligato, mi rosa si destina, mi sé che no termina, mujer amante, amiga niña mia, mi rosa si destina, mi sed, Que no termina mujer amam amiga mía mía